Y ya estamos eh, con él, con este investigador, eh, con Damián Piana. Damián, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola, buenas noches. Unir el cerebro y la vista y los ojos, ¿no? Ese sería un poco el objetivo final de esta experimentación que estáis realizando. Así es, así es utilizamos tecnología para conectar el sistema nervioso a dispositivos que pueden suplir, por ejemplo, los órganos que tenemos actualmente. Eh, ¿Ese suplir ese, o es necesario una y otra cosa en la experimentación que estáis realizando? Bueno, en ciertas enfermedades, por ejemplo, como la retinitis pigmentosa, una parte del ojo Deja de funcionar como debería uh -huh. Y esa parte se encarga de transformar La luz en una señal Neuronal que el cerebro Interpreta como una imagen en, Si en esta parte del ojo Deja de funcionar Lo que nosotros estamos desarrollando Es Un dispositivo que implantamos directamente dentro del ojo para reemplazar esta funcionalidad perdida. La tecnología ha venido al auxilio de una auténtica máquina prodigiosa que es el cerebro. Eh, habéis utilizado ambas cosas eh, para poder lograr esto, el proyecto e y llevarlo a cabo, ¿no? Así es, así es. La idea es conectar el ojo a dispositivos externos como una cámara para enviar la señal directamente Al, al cerebro. Y aunque la pregunta puede ser un poco arriesgada y supongo que embatizáis, ¿esto significa que haya gente, gracias a esta investigación que estáis realizando, gente que no ve, que puede llegar a ver? Ese es el objetivo. Sin duda, este es el objetivo. Y no solo ver, sino que idealmente recuperar una visión funcional para que puedan seguir el día a día de sus vidas. También sabes que muchísima gente, eh, cientos de ellos no. o miles de ellos, en, en diferentes eh, zonas del mundo pues eh, están es esperando eso que estáis vosotros ahora mismo, no sé, a, a, pues alentando, ¿no?, esa esperanza a que se consiga esa visión. Eh, con los problemas de córnea, la verdad es que ha habido muchos avances, incluso aquí ha habido muchos pioneros en España, pero el problema que se tenía siempre era la, la retina. Eh, de hecho, hay muchísimos enfermos, como decías tú, con los de retinitis pigmentaria, y luego está la degeneración de la retina. Por ejemplo... En el caso de este proyecto tan estupendo que tenéis en marcha, ¿habría alguna posibilidad cuando la gente tiene desprendimiento de retina? Um, bien, en este caso la patología es diferente y en principio no, no se aplicaría, pero sin duda tecnologías similares se pueden desarrollar para solucionar este problema. ¿Y cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo se puede conseguir que eso deje de ser un proyecto Está en vuestro laboratorio Y llegue al comercio? Lo, lo veamos ¿Qué tiempo crees que pueda hacer falta Para que eso sea una realidad? Bueno, el proyecto Ahora mismo son tres años Y el objetivo es Avanzar la tecnología En, en ensayos preclínicos Y después de los ensayos preclínicos se tiene que ir a, a clínicos, que ya es con humanos, o sea que en principio, en unos cinco años, si todo va bien, deberíamos estar haciendo ensayos clínicos. Para cinco eso? años eh, que es en 2024, ¿eso significa que para esa fecha podemos eh, llegar a considerar 2024 que los ciegos podrán ver? Esto, sinceramente, me parece muy optimista, muy sí. arriesgado y siempre preferimos <ríe> ser conservadores en, en este sentido. Es verdad que este es el objetivo a largo plazo, pero mucho trabajo se tiene que hacer, muchas cosas tienen que ir bien, que ahora mismo no sabemos cómo van a ir, todo apunta que va a ir bien, pero... Mmm, No, no me atrevo a, a dar este titular. Uno de los eh, principales escollos con e-visión eh, e que comentaba eh, Garrido era eh, esa electroestimulación, ¿no? Y una de las cosas sí. que tú estás ahí eh, codo con codo con él es en, en intentar eso, hacer esa unión de, de electro, electroestimular para que al final haya esa conexión visual. Mi pregunta sí. es... Eh, ¿es absolutamente necesario que el nervio óptico esté sano aunque esté un poco deteriorado también se puede llegar a hacer esa conexión para, le, para estimularlo? En este caso nosotros estimulamos la parte sana de la retina Ajá. entonces a partir de ahí, idealmente todo tiene que estar bien entonces eso es, es digamos como poner una, reemplazar la cámara Pero, digamos, el ordenador y, y la pantalla donde tú ves la imagen, está todo bien. Nosotros lo que reemplazamos es la cámara en el ojo. Ajá, o sea, sería esa parte de la retina para intentar que funcionen condiciones. Exacto, exacto. Y el Sin nervio embargo, óptico tiene que estar totalmente sano. Por ahora sí. Después hay otras investigaciones que no estamos llevando a cabo nosotros que es, que pretenden estimular directamente el nervio óptico pero debido a la complejidad de, de señal que hay ahí empaquetada, eso es muy difícil. Sin embargo, en la retina, toda esta información pues sigue una, una estructura más fácil de, de reproducir. Entonces, en la retina, la señal es más simplificada que en el nervio, y por eso seguimos esta aproximación de estimular directamente la retina. En cierto modo, vuestra investigación eh, demuestra que se ve efectivamente con, eh, con los ojos y con una serie de, eh, de cosas eh, que tiene que ver con la visión, pero sobre todo que se ve con la mente. Y lo que traéis en eh, estimular es los receptores mentales eh, de esa visión, ¿no? Así es. Por ejemplo, estamos llevando a cabo experimentos juntamente con el Instituto de la Visión de París, que es uno de los partners en este proyecto, Y juntamente con ellos estamos comprobando que realmente mm, nuestros dispositivos dan una señal que mm, el cerebro interpreta como imagen. Otra diferencia con otros eh, otras investigaciones y otros proyectos que estaban utilizando otros elementos es que vosotros habéis puesto eh, algo muy especial que es un elemento que ahora está muy de moda, que es el grafeno. ¿Qué resultados habéis conseguido con este elemento, a diferencia de lo que se está utilizando antes? ¿Qué, ¿Por qué estáis tan ilusionados? Pues básicamente por dos motivos. El primero es que este grafeno es muy estable en condiciones acuosas. Normalmente, o hasta ahora, se han utilizado metales que mm, llevaban la carga, la carga eléctrica al, al tejido nervioso. Lo que pasa es que estos metales se degradan si están bajo estimulación eléctrica, ¿no? se van degradando, se van disolviendo en el medio, que eso pues, es, se, se debería evitar. Y el segundo motivo es que nos permite poner mucho más píxeles en el ojo. El ojo tiene unas dimensiones, o la retina tiene unas dimensiones determinadas. Actualmente, con la tecnología de electrodos de metal, se pueden poner una cierta cantidad de píxeles, ¿no? de electrodos de estimulación. Sin embargo, este número de píxeles no es suficiente para tener una visión funcional. Con el grafeno lo que hacemos es reducir o ser capaces de estimular eléctricamente, aún con electrodos unas 100 veces más pequeños, de tal forma que podemos poner 100 veces más píxeles. Es como pasar a la alta resolución de la visión antes eh, hablabas eh, que para entonces eh, para dentro de unos cinco años eh, se podrán hacer ensayos clínicos hay eh, como en los fármacos esto en cierto modo es un fármaco lo que pasa que no es una pasilla es eh, tecnología eh, sí vendría a ser como mm, un marcapasos ¿no? uh -huh. que es un sí. dispositivo implantable que que mm, da pulsos eléctricos la idea es la misma y Bueno, sería un, un dispositivo médico implantable. ¿Y sería todo eh, dentro eh, del ojo y dentro del cerebro? ¿No había ninguna, eh, ningún aparato exterior o sí? Sí, sí que, mmm, sí que lo habría. Básicamente se tendría que poner una cámara externa, ¿no? que se podría incluir en unas gafas. Uh -huh. Entonces esas gafas podrían enviar la señal directamente dentro del ojo donde se produce la estimulación eléctrica y la señal va directamente al cerebro ya por sus medios naturales. Damia Viana, uno de los investigadores, hay que estar consiguiendo hacer realidad ese proyecto. Un proyecto que tiene por objetivo final que los ciegos y las personas que no pueden puedan llegar a ver. Damia, muchas gracias en nombre de todos y ojalá vaya todo extraordinariamente bien. Que luce en ese 2024. Pues pues que no sea, pero que sea alguna vez eh, que sea lo importante. Lo más pronto posible, eso, eso sí. <ríe> Un placer. Eso esperamos. Gracias, Bárbara. Chao.